1.4, la radio de Elche La Glorieta, con Rosmar y Alonso Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 5 de octubre. Tenemos 16,7 grados de temperatura y hoy Elche está de enhorabuena por el triunfo de la bailarina y coreógrafa ilicitana Asun Noales en los premios Max, el máximo galardón que concede este país a las artes escénicas. Hasta... Tres premios Max se entregaron anoche a Asun Noales, a la mejor coreografía, música e iluminación, por su espectáculo de danza La Mar y la Doncella, una obra inspirada en la partitura de Schubert. Se estrenó hace un año en Elche, en el Gran Teatro. Fue el encargo del Instituto Valenciano de Cultura a la directora de otra danza, Asun Noales, quien se inspiró en esa bella melodía de Schubert ...para crear una banda sonora y un espectáculo cinematográfico convertido en pura poesía... ...donde la juventud de los bailarines refuerzan el mensaje central de la obra... ...la muerte y la vida, el tiempo que nos queda... ...esta producción de la danza valenciana por primera vez salió fuera de la capital del Turia... ...se estrenó aquí en Elche y se creó... ...por completo también aquí en Elche... ...a pesar del aislamiento, los grupos burbujas... ...o las PCRs de la pandemia... ...Asun Noales ha vuelto a triunfar... ...y con ella la ciudad de Elche... ...por haber sido el escenario de esta magnífica producción... ...de la danza valenciana... ...y hay más buenas noticias... ...como lo fue también ese descenso del paro... ...que tuvimos en el mes de septiembre... ...lo que indica que vamos recuperándonos... ...de lo peor que nos ha dejado el COVID... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...en unos minutos, pues vamos eh, a ofrecerles... ...la tertulia política... ...con el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad... ...y la concejal del Partido Popular Loli Serna... ...además este martes a las diez y media... ...tendremos aquí en el estudio de Teleilch... ...en Radio Marca al Alcalde Carlos González... ...para hablar del Pleno... ...de la Mesa de Patrimonio que se reunió ayer... ...tras más de dos años sin hacerlo... ...de los grandes proyectos e inversiones anunciados... ...de los problemas que todavía seguimos sufriendo los ciudadanos... ...así como de más asuntos... ...y en cuanto a los papeles de Pandora... ...que han destapado los paraísos fiscales... ...de cientos de personajes destacados de la cultura... ...la política o del ámbito público de todo el mundo... ...el último premio Nobel de Literatura... ...Mario Vargas Llosa también aparece en esos papeles... solo nos queda pensar qué pobres son... Los que por dinero están dispuestos a perder el valor de lo que somos. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. World go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking clunking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, Money, money, money, Ooh, Money, money, money, money, money, money, money, money, money, Ooh, Money! esch primeiro仔 Money, money, money, money, money, money, Money, 14 carat yachts, what? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go around. of that. We both are sure on being poor. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. money. money, money, money. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat a tat, rat a tat, at the window, who's there? Oh, hunger! See how love flies out the door! Money makes the world go around, go around, around, go around. Money makes the world go round The clinking, clanking sound of Money, money, money, money, money, money, money, money Get a little, get a little Money, money, money, money money. the end clinking, clanking, clunking sound Is all that makes the world go round It makes the world go round Ay, lo que nos gusta el dinero, a ver cuándo nos conformamos, a ver cuándo aprendemos a disfrutar de la belleza de las cosas sin necesidad de tener que adquirirlo todo. Vamos a seguir con la música abriendo puertas. Brilla una nueva mañana, como después de la noche. Brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. En we gaan En we gaan puertas de Want in het En el gaan que llega vamos a vivir we vida. Y vamos de zon. we gaan zitten in paso we gaan En la gaan vamos in de la gaan En we de ik zal niet de la tierra, gaan, ik cantar la cigarra Si es als je het cantoet, dan de je si het de mi guitarra, como als je de als je het de la selva, se je abriendo Vida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 Lavar. bares para vivirlos comercial persianera puertas tableros parquets cocinas y bricolaje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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 12 minutos de la mañana, faltan 3 minutos para comenzar la tertulia política con Loli Serna, concejal del Partido Popular, y con Ramón Abad, miembro del equipo de gobierno, el socialista, el concejal socialista Ramón Abad. Vamos a comenzar en unos minutos, pero antes tenemos todavía tiempo para... Seguir disfrutando de la música que hemos seleccionado. Saben ustedes que los mejores cantautores han sabido darnos auténticas lecciones de la vida y uno de ellos fue Aute. Cierto que hui de los fastos y los oropeles Y que jamás puse en venta ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Pero quiero que me digas amor Che no todo fue naufraga por haber creído que ama. era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello. me va la vida en ello. Cierto que no prescindi de ningún laberinto, que amenazara con un callejón sin salida, ante otro más de lo mismo creí lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas amor. Dat no todo fue naufraga Ora ver creí que amar era el verbo más bello Dinelo me va la vida en ello Me va la vida en ello Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio Quise quemarla deprisa jugando con fuego Y me abracé defendiendo mi propio criterio Porque vivir era más que unas reglas en juego Pero, quiero que me digas amor Pero no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello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 La glorieta con Rosmaria Alonso. Pues hemos alcanzado ya los 18 minutos eh, de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia política de los martes. Hoy en representación del Grupo Municipal del Partido Popular eh, tenemos a la concejal del Partido Popular, Loli Serna, a quien eh, damos la bienvenida. Loli, muy buenos días. Hola. Y también tenemos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, miembro del equipo de gobierno, a quien también damos la bienvenida. Ramón Abad, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tengo que decir que eh, estoy viendo una buena relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista hoy en esta mesa de, de debate, del debate y de la tertulia política. ¿Qué pasa con el PP y el PSOE? Es cuestión de personalismos, Loli? No, yo creo que no es cuestión de personalismo. Una cosa no quita a la otra, es decir, hay relaciones personales que vienen de muchos años. Yo con Ramón eh, coincidimos la pasada legislatura, no la anterior. Y bueno, una cosa son las relaciones personales, que, que siempre son de agradecer, a nivel de, de contactos, tipo cuando uno está enfermo o ha ocurrido algo, y una relación cordial, que yo creo que eso debe prevalecer ante todo, porque las personas, yo siempre creo que están por encima de todo, y otra cosa son eh, las ideas de cada uno. Lo importante yo creo que es el respeto mutuo entre unos y otros, independientemente de lo que él pueda pensar y yo pueda pensar. El respeto debe de estar por encima de todo. Pero lo está, Ramón. El eh, respeto entre ustedes lo está, porque eh, yo he visto que sí, eh, Loli y usted tienen buena relación, lo acabo de ver. Ahora han compartido móviles, se están haciendo fotografías, algo casi inédito después de ver eh, las tertulias año tras año, cómo eh, la tensión política aquí se masca también en, esta, eh, en este escenario. Es que es importante saber diferenciar y saber mostrar que eh, precisamente El arte de la política es ese, el debatir, debatir con pasión, porque eh, hay veces que lo ideológico impide llegar a acuerdos, debatir con pasión, discutir, pero, eh, como bien ha dicho Loli, mostrar ese respeto a lo personal. O sea, nunca en un debate político, y como dice, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, siempre en algún momento de nuestra vida política hemos podido tener eh, o cometer la equivocación, de mezclar lo personal con lo político y eso hay que desterrarlo por completo de cualquier debate político aquí se viene a debatir sobre los asuntos de la ciudad y hay veces que estaremos de acuerdo y hay veces que estaremos menos de acuerdo y hay veces en el que las relaciones políticas entre los dos partidos no irán bien, pero eso no quita que siempre hay que dejar una puerta abierta hay que dejar eh, un puente, también tender algún puente porque en cualquier momento la ciudadanía nos va a exigir Esa responsabilidad y esa altura de mirar y las relaciones personales no quita, no quita dentro de ese respeto, como bien ha dicho eh, Loli, eh, nos conocemos desde hace muchos años. Siempre nos preguntamos cuando lo vemos: lo primero por nuestras familias, cómo está nuestra familia, cómo nos va en la vida, uh -huh. y luego eh, hablamos de cosas de política, y al final como sabemos que terminamos discutiendo, pues preferimos no hablar de política cuando nos encontramos por la calle. Sí, pero vamos a ver, vale, eh, esa es la teoría, pero la práctica es bien distinta, Loli. No. ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? ¿Qué está pasando en los plenos donde la crispación es patente, pleno tras pleno? Y por mucho que el alcalde quiera tender la mano a su portavoz, a Pablo Ruth, parece que las relaciones personales entre ambos siguen siendo malas. Es que... Eh... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve. Es decir, eh, yo te invitaría a que fueras un día al pleno y hay muchas cosas que el Partido Popular se siente agraviado y menospreciado. Entonces, eh, eso no ayuda. Vale, ¿qué les hacen eh, sus compañeros eh, de, sí, son, de son, pleno? ¿Qué hace el PSOE mira, para mi, sentirse ustedes agraviados, insultados mira, y poco ayer, respetados? Ayer, por ejemplo, sale, Salió en las noticias que el Partido Popular solicitó. Nosotros tenemos un grupo municipal que es muy pequeño. Durante toda esta pandemia los medios nos pidieron que en esas salas tan pequeñas no podían meterse todos. Bueno, pues nos dieron un pedacito de donde está el centro de congresos. Pues eh, el otro día el PSOE en sus redes decía que se habían reunido como PSOE, no como, grupo de, ¿no? como, como gobierno en la sala del Consejo, y le hemos pedido muchas veces que por qué nosotros no podemos, como grupo que somos, y somos el grupo de la posición mayoritaria, que somos nueve. Bueno, pues eso es un pequeño detalle, pero son detalles que aunque parecen tonterías, suman y suman y suman y o suman. O sea, no les están tratando bien. Esa es nuestra opinión pues y yo que creo des... que es así. Ustedes piden hacer su labor y no les dan los medios necesarios. Ustedes proponen y, nos, y se rechazan con, de forma sistemática todo, sus parece propuestas. Parece que todo y lo eso, que el Partido Popular vale. eh, propone, aunque sea buena por la ciudadanía, porque lo dice el Partido Popular, no vale. Y eso enfada mucho a su portavoz. Siempre nos dicen que nosotros eh, vamos hacia la crispación. La crispación no se crea si dos no quieren. Vale, pues eh, Ramón Abad, ¿Por qué castigan ustedes al, al Partido Popular de esa forma? ¿Por qué no ceden ustedes la sala del Consejo al Grupo Municipal del Partido Popular como lo han hecho con su grupo socialista? Yo creo que al final es importante que se debata de los eh, problemas que afectan realmente a la ciudad. Es decir, el es que ahora el Partido el Grupo Municipal del Partido Popular se queje de que no puede reunirse en la sala del Consejo, lo que no comentan es que Semana tras semana se vienen reuniendo en un centro social de cualquier pedanía cualquier barrio y tienen acceso a esas reuniones. Son nueve concejales, es un grupo numeroso, pero en estos sitios donde ellos solicitan reunirse, en los centros sociales, etc., sí que tienen acceso, pero la sala del consejo está destinada, siempre ha estado destinada a los grupos que han conformado el equipo de gobierno ellos en su momento cuando gobernaban sus reuniones de grupo también las hacían así porque eran 14 concejales y 14 concejales no caben en una habitación pequeña como esta eh, ahora mismo el grupo socialista pandemia? está configurado por 12 concejales no cabemos en las instalaciones del grupo municipal para hacer una reunión y más ahora con el, con el tema de la pandemia que hay que aún guardar cierta distancia, distancia social y por eso utilizamos la sala del consejo pero vamos no hacemos eh, nada que pueda ser perjudicial para los intereses de ningún grupo político ni para los intereses de la ciudad ni están porque al final es el grupo de concejales Pero es el grupo son, municipal son conscientes de que si lo hacen porque les han llevado incluso a los juzgados eh, por, el partido popular por no por no darles la información que solicitan eso es otra por Mira, ejemplo están como teniendo, te has dicho están teniendo y sobre todo desde el viernes de la semana pasada eh, todos, los días, todos los días en torno a las 4 de la tarde reciben un correo, Recibimos un correo electrónico Todos los concejales de la corporación Los 27 Con todas las anotaciones de los registros De entrada y salida del Ayuntamiento de Elche Eso se tiene en el día de hoy En esta corporación En este mandato Ramón, municipal pero que ir a... Anteriormente que denunciaron... anterior, Pero los registros de entrada y salida Tienen la misma antigüedad que tiene el Ayuntamiento de Elche Y es en este mandato Cuando está a disposición de todos los concejales en la legislatura, en el que Loli Serna era miembro del gobierno, los concejales de la oposición no teníamos nada, absolutamente nada, ni siquiera, ni siquiera teníamos un funcionario de empleo que es, por lo menos, eh, al final tuvo que un juez al final de legislatura decir que teníamos derecho a un funcionario de empleo. Por lo tanto. Y porque nosotros en ese momento la persona que estaba lo hizo mal. Vamos a estar pagándolo mientras estamos en la oposición toda la vida. Esa, ya, esa es vuestra derechos, política. Que de nos decís que a somos ver, nosotros. A ver. Loli Serna reconoce a todo pasado que la alcaldesa Mercedes Alonso tra trató mal a la oposición. Yo no digo que trató mal, pero hay cosas que se podían haber mejorado y se podían haber hecho mejor. Eso sí lo digo. Y creo que en ese momento, a lo mejor no fue. Yo no era la alcaldesa. Pero parte, formaba parte de su gobierno. Bueno, pero. Todos sabemos que quien gobierna manda. Entonces eh, se tomó esa decisión. Yo ahora creo que fue una decisión errónea. Lo que no puede hacer el, el Partido Socialista, como en este caso está haciendo Ramón, es retraerse hace siete años, pero ellos seguir todavía con ese mantra y por eso, como tú lo hiciste mal, pues bueno, yo voy a seguir haciéndolo mal. Ahora, por ejemplo, Ramón, eh, tenemos al funcionario de empleo de baja por paternidad y el PP solicitó a finales de agosto, que estaba la primera teniente de alcalde, sustituyendo al alcalde, uh -huh. se solicitó por escrito eh, que se cubriera esa baja con dos funcionarias a media jornada. Bueno, eso ocurrió el 26 de agosto. Pues el señor alcalde, cuando vino, no lo volvió a mirar y dijo que eso no, no era cuestión de que la persona que le estaba sustituyendo. Y desde el 26 de agosto estas personas se dieron de alta a mediados de septiembre porque el alcalde no quiso, Ramón. Bueno, el, el concejal de Recursos Humanos es Ramón, no el alcalde. Ya, pero el decreto <risa> lo firma el señor alcalde. Eh, vamos, vamos a ver, a Loli ha dicho una cosa que me interesa. Eh, quien man, eh, quien gobierna manda, eh, ah. el alcalde eh, Carlos González en estos momentos es mandón, Ramón. Es el eh, principal, es la persona responsable sí, de, del claro. equipo de gobierno. Pero es mandón. Y por lo tanto... le, es, pero es, es, le, es le el, pregunto el, a usted, ¿es mandón? No, es, es el líder y es quien dirige la, el equipo de gobierno. Por lo tanto, marca las directrices y dirige y... Hacen cargos a, a sus compañeros del equipo de gobierno, como cualquier dirigente. Entiendo que en el grupo municipal del Partido Popular, su líder, que en este caso es Pablo Ruz, dirige, coordina y hace encargos al resto de concejales. Y eso va con natural a las personas que son los líderes, en este caso, de, de, de los equipos, de los grupos. Por lo tanto, no se trata de mandar, se trata de gobernar, dirigir. ¿Pero cómo eh... gobierna su alcalde? ¿Cómo gobierna sobre ustedes? Eh, ¿Cómo, co, ¿Cómo lidera eh, un grupo que desde el Partido Popular siempre ha dicho que está dividido y que comparte, parece que el alcalde se, está muy yo, solo? Ver, partimos de que el alcalde que tenemos, su líder, eh, le impusieron a la lista que tiene. Ah, entonces, se, por eso le pregunto a Ramón Abad con, ¿cómo, cómo lo está haciendo se el alcalde. Se comparten las reflexiones, al final se toman las decisiones de manera colectiva y se ejecutan de manera eh, también colectiva y tanto los éxitos como los eh, no tan éxitos como los fracasos son responsabilidad de todo el equipo de gobierno O por sea, lo, tanto, lo comparten, no hay un ordeno y mando Es que no hay ni, ha, ni hay un ordeno y mando, ni hay esa división que quiera observar el Partido Popular Somos un equipo de gobierno en coalición ¿Están eso, cohesionados? Eso hay, que, ¿están eso hay cohesionados? que resaltarlo siempre en coalición que trabajamos de una forma cohesionada y hasta que incluso la discrepancia somos capaces de pactar sobre ella y que eh, no eh, prevalezca sobre los intereses del equipo de gobierno y de la ciudad, que es eh, por lo que nos han votado y por lo que estamos día a día trabajando en el ayuntamiento. Bien, pues hemos dedicado unos minutos para ver cuál es el ambiente en el que trabaja Partido Popular y Partido Socialista y ahora vamos a, a los asuntos que preocupan y mucho a los ciudadanos, nuestra, nuestra contribución económica a, a esta ciudad en el pleno del lunes fue muy importante porque ahí ya se aprobó definitivamente que los impuestos no van a bajar a pesar eh, de eh, haberlo reclamado de nuevo la oposición en bloque. Eh, Loli y Serna, no pudieron convencer a este equipo de gobierno de que debían bajar los impuestos y sin, ni siquiera una pandemia les ha convencido. Pero no ahora. ahora nos lo Llevamos tenemos... dos legislaturas. ...para... Hago un poco de memoria. Solamente conseguimos, y no fuimos nosotros, fue la Edil que estaba entonces, Cristina Martínez, el primer año de legislatura, que les obligó, para poder estar, aunque luego ocurrió todo lo que ocurrió, a que se bajaran. Pero fue una imposición de ella. Desde entonces, este equipo de gobierno cree que la situación económica de los ciudadanos es la misma y, y que va a ir a mejor. Y se equivocan totalmente. El partido... Popular Sigue diciéndolo Se puede bajar impuestos Vosotros seguís abogando eh, Vendiendo mucho humo Que es lo que soléis hacer Por la contención Porque seguimos igual Pero es que la situación económica que tenemos hoy No es la misma de hace ni dos Ni uno, ni cuatro años Entonces, vosotros siempre nos decís lo mismo Que bajarle Seis euros, ocho euros A un contribuyente no es nada, pero es que Ramón sí que es, porque es el impuesto, es la contribución, es el impuesto de los coches, es eh, ahora cuando llegue lo de las tasas del agua a ver cómo queda también. Es que son muchos pagos que va sumando y a los ciudadanos les hace un mundo. Hay que tener en cuenta que salimos de una situación como hace muchísimos años no hemos vivido. Y todo lo que le demos a los ciudadanos, que sea un respiro económico para ellos, yo creo que es bienvenido. Y eso no quita, Ramón, de que se sigan manteniendo las ayudas, por ejemplo, que se están dando al recibo del IBI. Es que una cosa es independiente claro. de otra, pero un respiro a todos los ciudadanos. Siempre es bienvenido. Ustedes eh, precisamente eh, justifican esa congelación de impuestos, algo que también se agradece por parte del contribuyente, que no suban, pero eh, que, no, que, no, que no suban, se agradece esa congelación. Pero he dicho que ustedes no han bajado los impuestos a pesar de que la pandemia ha puesto sobre la mesa una emergencia social más uh, grave que años anteriores. ...y sobre todo, ustedes lo han vivido en el fondo social... ...que han destinado este año al IBI... ...se ha quedado corto... ...hay mil solicitudes más... ...hay nueve mil familias que han solicitado... ...esta ayuda de 150, máxima de 150 euros... ...para pagar el recibo del IBI... Eh, ...son conscientes de que sí se necesita... ...una rebaja de la presión fiscal... ...Elche es una ciudad donde tiene la presión fiscal... ...por debajo de la media a nivel nacional... Y eh, durante los últimos... ¿Eso de eh, dónde es, es, sale? Eh, que nosotros en tengamos en el Ministerio de Hacienda. Ah, en el cualquier Ministerio momento Hacienda, se puede ¿sí? contrastar y se puede verificar. Vale. Eh, y en los últimos siete años que ha gobernado el Gobierno de coalición de Partido Socialista y Compromís, cinco uh -huh. se han congelado los impuestos. Quiere decir que se han mantenido, pese a que el IPC ha subido, el, los precios de la vida han subido, se ha mantenido la presión fiscal y un año se bajó un 3%... El recibo del IBI y el resto sí que un año sí que se actualizó, pero el resto, repito, cinco años de congelación y un año de bajada. Y por lo que estábamos hablando anteriormente en política, siempre es aconsejable, siempre es bienvenido hacer un ejercicio de política comparada. Y esa política comparada viene a decir que, lo dice el Partido Popular, que cuando estuvo gobernando la ciudad subió el IBI un 18%. Entonces bien podían haber aplicado en ese momento esa contención y esa bajada de impuestos. Eh, y luego, la disciplina presupuestaria en un ayuntamiento es sencilla. El 90% del gasto está comprometido. Hay que pagar a los funcionarios, hay que pagar la seguridad ciudadana, hay que pagar el bienestar social, hay que pagar los préstamos a los bancos. El 90% del gasto está comprometido. Una vez que restas eso, te puede quedar 10, 12 millones para hacer política social, para firmar convenios con entidades, para hacer algo de actividad cultural, etcétera, etcétera, para tener algo de iniciativa política. Que nos diga el Partido Popular si lo que quiere es que en esa bajada de impuestos que propone de un 10% y viene a ser en torno a 12 millones de euros, si acabamos con las ayudas al misterio si acabamos con las ayudas a los colectivos sociales como AFEME, Calitas, etcétera, Y si acabamos con todo eso, porque al final el 90% del resto del gasto está comprometido. Porque no se puede decir, como están diciendo, que se amplíen los retenes de seguridad en todas las pedanías, que eso viene a suponer aproximadamente 10, 12 millones, porque hay que incrementar, según su propuesta, en policías, edificios, etcétera y al mismo tiempo solicitar una rebaja. No se puede soplar y solver al mismo tiempo, por lo tanto, hay que ser coherentes. Y ellos, como partido de gobierno que, que son, que tienen, han tenido responsabilidad de gobierno y que son la alternativa política actual, deben ser conscientes que un día puede ser, espero que no, que gobiernen en nuestra ciudad, y que lo que dicen hoy se les puede volver en contra a la hora de tener que aplicar lo que ellos mismos decían cuando estaban en la oposición. Pues Loli, el Partido Popular repite mucho lo de bajar impuestos y cuando gobiernan no lo hacen. A ver, gobernamos cuatro años. ¿Me quieres decir qué deuda tenemos actualmente eh, el equipo de... Eh, Elche. Sí, elche. en seis años la hemos rebajado en 120 millones de euros. ¿Qué debíamos nosotros? 120 millones de euros. ¿Es lo mismo tener una deuda de 120 millones de euros a deber 10 o 15 como se deben ahora? ¿Se puede gobernar igual, Ramón? Cuando llegamos y entonces tuvimos que desempolvar, parece mentira, Ramón, tú estabas entonces en el ayuntamiento. Habían facturas en todos los cajones, se debían 120 millones de euros. Entonces el gobierno de España cogió a todos los ayuntamientos y nos obligó, nos obligó a, ahorrar, a ahorrar y a pagar para no entrar en quiebra ningún ayuntamiento. Porque habían muchísimos ayuntamientos, incluidos el nuestro, y te lo digo de primera mano, que se debía hasta callar. ¿Eh, Ramón? Entonces no me digas que no se puede. Nosotros nos obligó el gobierno de España a subir el IBI. No, durante unos años, esos años se terminaron, salisteis con la bandera por todos los sitios, que es lo que os gusta a vosotros, diciendo que la habíamos subido y que la habíamos subido, no la pudimos bajar, rebajamos nosotros esa deuda posteriormente, los cuatro años posteriores, Ana Aravid con en el equipo de gobierno lo hizo también y ahora se está haciendo a qué esperáis a que debamos cero con lo que se debe ahora Entonces, no me digas que nosotros no lo hicimos, di lo que se debe ahora y lo que dejasteis en los cajones que se debía. Hablamos de más de 120 millones de euros y de recortar, hay muchas partidas, y tú lo sabes igual que yo, que se pueden recortar. Muchas partidas, hay partidas que son intocables, y soy la primera que te lo digo. Una es la de tu concejalía, las de Recursos Humanos y Seguridad, y servicios sociales que son intocables. Y cuanto más se suba, y cuanto más se suba, Ramón, y más dinero haya que dar en ayudas, habrá que ver por qué hay que dar más en ayudas. Si es que hay que hacer una reflexión. Esto es el pez que se muerde la cola. A la gente no solo hay que darle pan, hay que darle la caña para que aprenda a pescar también. Entonces, Ramón, eh, no me digas que no se puede. Y tú sabes igual que yo que hay muchísimas partidas que se pueden eliminar. Y si no, pregúntale a tu socia de gobierno de Compromís, toda la cantidad de partidas que tiene, que lo único que se está haciendo es fastidiar a mucha gente por su cabezonería de hacer ese tipo de actuaciones. Pues eh, supongo que va en torno a la movilidad. Pues de la movilidad vamos a hablar porque el día... Después del pleno, hubo o, o, dos días después del pleno, creo que fue el miércoles pasado, cuando ustedes tuvieron que presentar ya en el último día de plazo los proyectos para captar esos fondos europeos que vendrán a los ayuntamientos con el fin de ayudar a las ciudades a, a, a su reconstrucción. Y ustedes ya los dieron a conocer, el alcalde y la concejal de Compromís dio a conocer ese plan de movilidad. Todos los proyectos van en torno a modernizar, digitalizar la, el transporte urbano y restringir el tráfico en la ciudad. Loli Serna, ¿el Partido Popular está de acuerdo con los proyectos? y sí, ahora contesta, eh, Ramón. ¿Está de acuerdo con los proyectos que el equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa? A ver, nos lo presentaron junto con todo, eh, muchos más colectivos. Eh, la verdad es que los hemos mirado un poco así por encima. Hay varios que son muy interesantes y nos parecen muy bien, sobre todo lo que, lo que se refiere a, a todos los autobuses servicio, claro. urbanos, la digitalización. Hay otras cosas. La polémica las... está en esa en Hay ese otras mapa, cosas no de... y para, para... hablamos del famoso PEMUS, Que todavía no ha pasado ni por el pleno y se está aplicando. Y seguimos RQR aplicando ese PEMUS que lo han aprobado eh, los técnicos, la concejala y lo han dado a conocer al resto de personas. Es decir, se sigue trabajando sobre un proyecto que no tiene los informes pertinentes ni tiene el visto bueno, ya no solo del pleno, sino de la propia consellería. Ramón, ahora puede contestar a lo que estaba diciendo Loli Serna sobre los impuestos, y quiere zanjar la polémica y sobre el plan de movilidad urbana, no. que dice que, que no va a tener que va, que se está aplicando ya sin consenso. Esto es cierto? So, eh, vamos a ver sobre los impuestos. Yo creo que ya es un debate muy recurrente y que se repite todos los años. Y al final en la, en, en en un ayuntamiento eh, la, los tributos municipales tienen poca capacidad de progresividad fiscal no es como el impuesto de la renta, que pagan más aquellas personas que más ingresan, eh, los tributos eh, locales al final eh, tienen poco de esa progresividad. Por lo tanto, al final sí que es un ejercicio de responsabilidad eh, el decir, oiga, si un ciudadano medio que tiene unos ingresos medios puede eh, pagar un recibo del de IBI, que está a la media en nuestra ciudad, en torno a 250 euros, eh, a, a ese ciudadano medio una rebaja fiscal le puede suponer, 5 eh, euros, 10 euros de rebaja y, sin embargo, lo que deja de ingresar el ayuntamiento va a perjudicar a esas rentas bajas o a esas personas en exclusión social que usted ha dicho sí. que ese millón y medio posiblemente no sea suficiente y haya que incrementar. ¿E Eso Hay es que lo que le quería los... preguntar. ¿Van a incrementarlo en el pleno de este posiblemente mes? Posiblemente ¿no? haya que incrementar para no dejar a ninguna de las personas que sean beneficiarias de ese tipo de ayudas eh, que, que al final la puedan recibir. Pero posiblemente por lo tanto, no, está, no, está, no está tomada es la decisión. Es que aún no está resuelto la totalidad de las solicitudes, por lo tanto no, aún no está claro, no está seguro al 100% que se haya votado la partida. Cuando ya estén todas las solicitudes resueltas, y haya que complementar o no tomaremos esa decisión uh -huh. y en eso seguro que vamos a tener el apoyo del Grupo Popular siempre se porque siempre, una siempre lo tenemos en el momento para, para en el para. momento que tenemos que incrementar esa partida siempre hemos tenido el apoyo del Grupo Municipal del Partido Popular luego en cuanto a las ayudas eh, de los planes eh, de los fondos europeos eh, esta, en este grupo de ayudas que iban hacia la descarbonización de, de la movilidad de, de los servicios públicos de transporte al final, como todos los ayuntamientos, hemos entrado en tiempo, hemos podido optar a estas ayudas. Hay que recordar que optamos, eh, la ciudad de Elche, a unas, ayudas en torno, a unas subvenciones en torno a 10 millones de euros que tiene que ver principalmente con la renovación parcial de la línea de autobuses urbanos, esos autobuses eléctricos que pueden venir a nuestra ciudad, la digitalización sobre todo, lo que tiene que ver hoy en día ...con el pago de esos tickets a la hora de entrar al autobús... ...eso hoy lo hemos pedido a nosotros muchísimas veces... ...hoy en día eh, tenemos muchas quejas de muchos usuarios... ...de que bueno. no pueden pagar con la tarjeta de crédito, débito o con el propio móvil... ...por lo tanto vamos a avanzar también hacia esa digitalización... ...y lo que tiene que ver con la modernización también... ...de la estación de autobuses y otras mejoras en la ciudad... ...como las plataformas únicas y la mejora de la, de la movilidad y la sostenibilidad... ...al final... Vamos hacia ese modelo. Las ciudades eh, en su día fueron pensadas para eh, única y exclusivamente eh, los vehículos y hoy en día hay otros tipos de movilidad. Lo estamos viendo ya como las bicis, los patinetes, estos están eh, llenando nuestras ciudades y tenemos que encaminar eh, también Elche, como gran ciudad que es, ...hacia esa compatibilidad entre el transporte uh -huh. público... ...el transporte privado como pueden ser los vehículos... ...y esas nuevas formas de eh, circular con bicicletas, uh -huh. patines, etcétera. ¿Y el Grupo Socialista está de acuerdo con eh, esas zonas... ...donde se va a restringir el tráfico? El equipo de gobierno toma, cuando toma las decisiones... ...las toma de manera solidaria y de manera conjunta... ...y entendemos que los centros de las ciudades... ...al final Elche no está tomando la delantera de forma exclusiva... Todas las ciudades de, eh, de forma armonizada y en sintonía se están peatonalizando porque solo hay que ver eh, la vida social y la mejora en los eh, comercios, en los establecimientos de los centros comerciales cuando se peatonaliza. Lo que hay que implementar, lo que también lo tenemos en, en el acuerdo de gobierno, con una red de aparcamientos públicos, complementar la actual red de aparcamientos mm. públicos para que las personas que puedan... Eh, que quieran eh, ir al, al centro de la ciudad puedan claro, tener no. eh, un aparcamiento eh, fácil y en condiciones. Pero siempre se ha dicho que esa red no es suficiente, que hay que ampliarla. ¿Va a haber dinero para ampliar la red de aparcamiento públicos. Pues también queremos optar a otras ayudas que, que van a haber europeas para poder eh, facilitar la construcción y al final vienen fondos europeos, pero también... Vienen estos fondos europeos a estas empresas que pueden invertir en la ciudad en mejora de equipamientos y la colaboración público-privada también se facilita a través de estos fondos europeos. Por lo tanto, esperamos poder optar y eh, conseguir llegar a, ese, a estos fondos europeos en su totalidad para que la ciudad mejore y también mejore la movilidad y se haga de una forma también sostenible. Pues fue un importante paso el que dio el equipo de gobierno al presentar los proyectos dentro de plazo para optar a, esos, a esas ayudas europeas, como también fue un paso importante el que se dio ayer, por fin, después de tres años, creo, de no reunirse en la mesa de patrimonio. ¿Pudieron ustedes convocarla? ¿Qué valoración hace el Partido Popular de los asuntos que avanzó y que se abordaron en la mesa de patrimonio, Loli? Mira, mm, se, eh, según nos ha transmitido, porque nosotros acudió nuestro portavoz Junto, José Navarro, eh, una de las cosas, mm, lo pongo entrecomillado, es por fin sabemos dónde van a ir los famosos mosaicos que lleva el Partido Popular reclamando que se vuelvan a poner y ayer, eh, que se quitaron cuando se hizo la uh -huh. pretenerización eh, en la plaza de Baix. Y se eliminaron, pues bueno, ya sabemos todos los ilicitanos a través de esa mesa de patrimonio que hubo ayer, que se van a poner la en pregunta, la puerta de Santa María. La pregunta es, eh, ¿qué hubiera pasado con esos mosaicos si no se hubiera reunido la, la mesa de patrimonio? Pues solo al equipo de gobierno, que son los que llevan no sé cuántos meses sin decidir dónde se ponían. Y además... Me llama la atención porque hablamos, se llena la boca de hablar del patrimonio de la ciudad y luego sacan las cosas y se quedan en los almacenes de, del ayuntamiento, como esas cosas, muchas otras cosas más. Entonces, bueno, pues está bien, eh, se hablaron de bastantes cosas. Hay que seguir avanzando y, sobre todo, eh, se comprometió la concejala Naravid que iban a ser más periódicas y que se iba a escuchar a todo el mundo. Bueno, vamos a ver. De momento ya se han reunido. Somos un poco escépticos, pero bueno, confiamos en que esto avance. Vale, Ramón, hay muchas preguntas. ¿Por qué no se ha reunido antes Hombre, el, esta mesa de patrimonio? El, eh, ¿Qué, pas qué el, ha pasado el con cuatro, los... El 4 de septiembre de 2020 dice finaliza la retirada de los tres mosaicos del misterio de la plaza de Bail y las tres piezas inspiradas en la obra de Sisto Marcos se trasladan al almacén municipal mientras se busca su nueva ubicación en el entorno de la basílica de Santa María o sea, el hijo de gobierno estuvo ¿eh? claro desde un principio Clarísimo. y se protegieron los mosaicos y se guardaron en los almacenes municipales hasta que se pueda hacer un contrato menor para su ubicación definitiva vamos ya a iniciar la ejecución de ese contrato menor para que se pueda poner en el entorno de la basílica. Pero ya estaba anunciado, ya estaba decidido. Lo que pasa es que Loli sabe perfectamente los tiempos de la Administración como son y que no es solo la voluntad política de querer hacer las cosas, sino que al final todo bueno, cuadre y que año, ese impulso político, Dios. pues al final eh, los problemas de la Administración son complejos, lo sabes porque has estado gobernando y no siempre... Eh, los tiempos políticos eh, Ramón, son los que... que no hablamos de la contrata de la basura, bueno, por Dios. Bueno, pero al final, final ya somos... digo que en el 3 de septiembre de 2020 ya se sabía año, dónde iban a estar los mosaicos. Año, por lo tanto, Ramón. que no es una cuestión de que, que, hablamos que haya hablamos de trasladar unos mosaicos, que no estamos hablando del famoso eh, contrato de transportes a pedanías que llevamos cuatro años esperándolo o de una contrata de basura que lleva, hablamos de millones de euros. Ramón, ¿qué puede costar? Tú mismo has dicho un contrato menor. Tú mismo lo has dicho que un contrato menor se hace en un mes si queréis. Si os interesa. Bueno, bueno, no lo sé, ¿eh? Con vale. esto de los reparos del interventor, no claro, sé si los bueno, es contratos que reparos. Final, <ríe> bueno. Porque ustedes también son muy incisivos en lo de los claro. reparos del interventor. No y lo legal, llevan al, final hay al juzgado. Hay que ser coherente con lo que se exige y con luego que lo que se exige a veces no casa también con, bueno. con lo que son los procedimientos administrativos. Pero en definitiva, eso esos sí. Mosaico van a estar sí. en un sitio que yo creo que es acorde a lo Pero ya está, está decidido son. porque el entorno es muy, muy amplio. ¿Está decidido ya el lugar? eso al final tendrán que los técnicos decidir Decidirlo. pero vamos, se habla de la puerta de la Basílica de Santa María o cerca de uh -huh. las tres esculturas uh -huh. eh, del Ternari en el entorno de la Basílica que es donde pasa el cortejo en las representaciones uh -huh. del misterio y donde pues sería un honor tenerlo. mimetizados con lo que es la FESTA. Yo incido en esto porque estamos muy cerca de la fachada de Santa María Telelelch. Eh Ramón, de todas formas, para cerrar este capítulo del patrimonio, solo le voy a hacer una pregunta. ¿Está satisfecho con la gestión de, del patrimonio que está realizando este equipo de gobierno lo que se en está, este segundo mandato? Lo que se está haciendo por parte de un trabajo muy serio, muy riguroso, por parte de la concejalía que lidera mi compañera Ana David. ...el Grupo Popular, en la legislatura anterior... ...siempre eran parabienes para... Bienes para eh, mi, ...mi compañera Ana David. ...espero que sigan... Eh, ...manteniendo ese criterio y esa consideración... ...hacia ella y el trabajo Depende tan serio... ...tan este. serio y tan riguroso... ...que está haciendo... ...los temas del urbanismo eh, requieren... Eso. ...requieren de esa... ...reflexión, requieren de esa toma de decisiones ...importante porque al final... Eh, ...son trascendentales para el futuro de la ciudad... ...por lo tanto, eh, los temas de patrimonio... ...se está trabajando de forma rigurosa con los técnicos... ...con las asociaciones y sobre todo con patrimonio... ...con conseguiría que al final es quien tiene que tutelar... ...el interés patrimonial de la ciudad de Elche... ...por lo tanto, esos avances se van consiguiendo poco a poco... ...ayer en la mesa local de patrimonio... ...se pudieron eh, trazar eh, las líneas y sobre todo... La línea maestra a seguir en las políticas de conservación del patrimonio y, por lo tanto, es un tema que al final requiere de ese consenso necesario y de que se tengan las ideas y, la, y los asuntos bien claros porque, como digo, afectan de forma trascendental al futuro de la ciudad. Al margen de lo ocurrido con estos mosaicos, ¿el Partido Popular aprueba la gestión de patrimonio de la concejal Ana David o de este equipo de gobierno? Si sí, es que tampoco tenemos mucho que decir porque tampoco dentro, en estos dos años, tampoco se ha visto mucho. Es decir, una cosa ha sido en urbanismo, que se ha trabajado lo que se ha trabajado y... Ah, ¿sí? ¿Aprueban eh, la gestión no, urbanística? yo no he dicho que apruebe. Yo he dicho que se está trabajando y se están sacando temas. Lo que pasa es que hay temas que seguimos vendiendo, primero cuando se inicia el expediente, después cuando ya queda poco, después ya queda un poco menos... Hablo, y así vamos vendiendo sí. la misma noticia durante un año, dos años y vamos estirando el chicle. Parece que se van haciendo cosas. Pero una cosa es lo que parece y otra cosa lo que es. En cuanto a patrimonio es que poco tenemos que decir. Es la primera reunión que ha habido en esta legislatura. Es que eh, no se puede aprobar nada porque no se ha hecho nada. Pues eh, esta tertulia política la hemos comenzado pidiendo Ramón Abad a sus eh, compañeros de la oposición al Partido Popular eh, que respeto y que no mezclen los asuntos personales con los públicos en la política, no todo vale. ¿Qué ha pasado entonces con Puri Vives? ¿Por qué el Partido Popular ha pedido la comparecencia de Puri Vives por unos embargos personales? de su sueldo. Vamos a ver, no solo por unos embargos personales. No queremos que la cosa se quede ahí. Todos los concejales, eh, por la ley valenciana, desde hace muchos años, estamos obligados a presentar una declaración de bienes en la que tú tienes que poner eh, lo que tú ganas más lo que tú debes y aparte si tienes otra actividad profesional, como son concejales eh, que están en la oposición, que no tienen dedicación exclusiva, tiene que ponerlo. Tú lo haces eh, cuando inicias la legislatura y luego, si tienes modificaciones, año tras año tienes que ir, eh, tiene, tienes que ir actualizándola. Bueno, pues nos hemos encontrado, bueno, mmm, los oyentes sabrán y si no se lo recuerdo, que ya a principio de legislatura, la concejal Puri Vives, eh, tuvimos eh, constancia, todos los ciudadanos, de que por motivos, de deudas que tenía familiares o de empresas o de lo que fuera, se le había embargado lo máximo que se puede embargar eh, por el salario mínimo de su salario, por unos embargos que llegaron uh -huh. al ayuntamiento y se estaban aplicando. Bueno, pues el Partido Popular tiene conocimiento que no solo tiene esos embargos, que tiene otro, otra serie de embargos y que además eh, han intentado notificarle en su domicilio habitual una serie de requerimientos para mmm, comunicarle eh, ciertas cosas, sobre todo de embargos que pueda tener en su domicilio y la dan como no encontrada en el domicilio habitual que tiene mmm, dos o tres veces. Entonces, cuando tenemos constancia de eso y, y que supone esos nuevos embargos, Vemos que en la declaración de bienes, la última que presentamos en enero de este año, ¿quién la modificó? Que es cierto y verdad que esto es una cosa que está muy clara. Todo aquel que tenemos un préstamo o este año porque no se ha subido el salario, eh, tú tienes un incremento o una disminución de, tanto de tus préstamos como uh -huh. de tu salario Como si has tenido O como si has adquirido un vehículo nuevo O como si lo has vendido Todo eso tienes que ponerlo Pues nos encontramos que la concejal Durante los dos últimos años No había modificado absolutamente nada Nada Entonces nosotros eh, lo que le solicitamos Como concejal de transparencia Que es uh -huh. Que la primera que tiene que ser transparente Dar explicaciones es ¿Y le convencieron las explicaciones de Puri No Porque está claro que fueron unas explicaciones que se las prepararon. ¿Cómo? Bueno, que no salió de ella. Ah. Eso para empezar. Y lo segundo. En ¿Eh, que... ¿Se ha referido a su asesor? ¿O bueno, no a. Yo, una persona... no, a ver, yo no señalo a nadie porque no sé quién, pero, ah. pero lo tenemos muy claro. Y además eh, fue una explicación para, eh, de victimismo. Es decir, comparándose que esto le pasa a mucha gente, por supuesto, y que nadie pase por eso, cuando se encuentren en una situación que tengan que embargarle el trabajo de toda tu vida, tu patrimonio, en eso está claro, pero creo que somos representantes públicos y le debemos a los ciudadanos una transparencia total, sin engañar para nada, si tengo esto, debo esto, no tengo esto… Tienes que decirlo. Además, vale. hablamos de la concejal de transparencia. No solo de la concejal de transparencia, también incluyeron otros concejales del grupo de Ramón Abad. Ramón, ¿les dolió el que el Partido Popular señale que haya irregularidades en las declaraciones de bienes? No solo de Purivives porque no modificó su declaración al incluir este embargo, eh, que fue a más la deuda. En primer lugar, es el pleno, y está, está el vídeo porque se retransmite por las redes sociales, merece la pena ver la declaración eh, completa de todos los portavoces de los grupos políticos que hablaron en torno a la, a la petición de comparecencia de vives porque cuando no se cree en una cosa se caen en imposturas y por mucho que se ensaye al final la cosa sale mal. Lo más lamentable que he visto yo en años, en años, en este ayuntamiento de Elche fue la intervención del portavoz adjunto del Grupo Popular, José Navarro, lo más triste y lamentable, al no creerse las cosas, se caen en esas. Llegó a decir que si se podía si podía la concejala jurar o prometer como si esto fuera, eh, yo creo que ha visto muchas películas americanas y confundió lo que era una comparecencia un parlamentaria, político. municipal, eh, solo faltaba así decir, con la ayuda de Dios, puede jurar o prometer con la ayuda de Dios, lamentable y triste, y sobre todo que se caiga eh, en ese intento de lodazal, de embarrar el terreno de juego, cuando todos los grupos políticos y, eh, mostraron eh, ...al Partido Popular, que ese no era el camino... ...hasta incluso sus compañeros de viaje ideológicos... ...Vox, Ciudadanos... ...la portavoz del de partido Vox... le recriminó al Partido Popular... ...que estaban hostigando a una concejala... Eh, ...en su vida privada... ...en su vida privada... ...que nada tenía que ver con su responsabilidad pública... Dio esas explicaciones... Eh, la hizo, ...lo hizo de una manera muy clara y contundente... ...y por lo tanto... Nosotros creíamos que después del ridículo que había hecho el Partido Popular en ese pleno, donde todos los grupos políticos, no solo los del gobierno, sino sus compañeros de viaje también, les recriminan esa postura, al día siguiente salen diciendo que algunos concejales del equipo de gobierno no han actuado con fidelidad a la hora de mostrar su pasivo del año, del año que a lo mejor han amortizado en 1.500 euros o en 2.000 euros dos. su hipoteca. Su hipoteca. ¿Eh? Y sobre todo yo creo que se está perdiendo el fundamento de lo que es una declaración de bienes. La declaración de bienes la naturaleza que tienes que tú puedas demostrar cuando entras y cuando sales que no te has beneficiado del de ejercicio de tu cargo. No si has amortizado durante ese año 1000 o 1500 euros o si tienes una Skoda o tienes un Volkswagen porque eso ya caemos en consideraciones personales. Por lo tanto, creemos que el Partido Popular eh, debe abandonar esa postura de porque ahí así que se entra en lo personal, se entra un poco en un terreno que puede ser bastante peligroso porque lo próximo que va a ser los que cobramos sueldos públicos que vayamos allí con nuestra cartilla al pleno y decir durante este mes me he gastado esto en cafés, esto en cena, esto Ramón, en compras, no, es esto de no las actividades extraescolares no de ahí, mis hijos, Ramón. eso va a ser lo próximo, va a ser lo próximo, por lo tanto yo creo no que ahí, esa Ramón. actitud no. la tenéis que abandonar y sobre todo volver a lo público, volver a lo político que es donde podemos estar de acuerdo es o en desacuerdo. Un concejal somos, debemos ser el reflejo ante la sociedad de la máxima transparencia, que es lo que nos piden todos. Entonces, si engañamos, no, porque, no, si es que Ramón, engañado a si engañamos, engañado. engañamos, a ver, Ramón, la concejala Puridives, en la pasada legislatura, ¿la obligasteis a dimitir? No dimitió, que aquí nos conocemos todos, que esto es un pueblo. La obligasteis a dimitir. Y era por algo, eh, era la concejal entonces de aperturas y salió que la empresa de su familia no tenía la licencia de apertura. Y la obligasteis a dimitir. ¿Qué me estáis hablando vosotros? ¿Qué nos estáis dando lecciones nosotros? Si vosotros a la pasada legislatura por algo que era de su concejalía y era privado, la obligasteis a dimitir. ¿Qué ha cambiado, Ramón? que antes no estaba con la caña del que lo llevaba y ahora sí que es? Yo creo que estamos ah, saliendo de lo que son no, consideraciones Ramón. políticas no, para... No, Ramón, sí, claro. el Partido Popular acusa a los concejales socialistas que ha apuntado eh, que engañan en su declaración de bienes. Pero Usted es está que diciendo eso que, es que su, eso es algo eso ridículo. Es una absoluta falacia, porque en los impresos de declaración de bienes puedes actualizar... O el propio secretario te advierte que si no has tenido una modificación sustancial Ramón, durante el, el año, una modificación euros sustancial. No Por lo simple. tanto, estoy hablando, estamos hablando ahora del sí. resto de compañeros del grupo. Claro. Si no has tenido una modificación sustancial de tus activos o de tus pasivos, que puedes confirmar la declaración de bienes del año anterior. Y eso le puede pasar a los 27 concejales de la corporación. Loli, revisar las, los, los, criticar, revisar las vuestras también. Antes de criticar, revisar las vuestras también, que puede yo pasar. Me la que os puede pasar. Por lo tanto, Pero, si es es no, no habían no revisado, ha habido, habrán revisado la declaración. No, entiendo, entiendo que sí, entiendo que sí. Si no ha habido una modificación sustancial, Más por lo mía. tanto, acusar al resto de concejales de eh, decir, bueno, es que no ha amortizado los 1.500 euros de mi hipoteca no, el año no. anterior, oiga, oiga, que estamos hablando de cosas muy serias. Eh, hemos, hemos pasado de las 10 de la mañana, tenemos que poner el punto final, pero es que no podemos terminar la tertulia y yo voy a pedirles perdón por abusar de su tiempo, pero no podíamos terminar porque tenemos al concejal de Seguridad Ciudadana y la Policía Local ha sido noticia. Primero, en el Pleno hay algo que me gustaría que nos aclarara Ramón. La portavoz de, de Vox, Aurora Rodil, creo que acusó a los agentes de la Policía Local de multarla a ella por ser la portavoz <risa> de Vox. ¿Qué ocurrió con, con los agentes que la multaron? Eh, nosotros hemos, yo, tuvimos conocimiento por un medio de comunicación de este incidente de la concejala de Vox con unos agentes de la policía y luego hubo, hubo una denuncia de un sindicato del Ayuntamiento de Elche eh, pidiéndole, eh, exigiéndole que pida disculpas eh, porque, al parecer, ...no tuvo una actuación, eh, un comportamiento ejemplar... ...como ahí sí que estoy de acuerdo con Loli... ...debemos tener todos los servidores públicos... ...por lo tanto yo creo que corresponde a ella... ...Aurora Rodil, eh, dar explicaciones... Y ver no, que el, yo le pregunto si, si es como dice Aurora, que hay consignas, la policía local no, no, no, tiene consignas pero, de perseguir a los pero, concejales. Pero, bueno, eso <ríe> es una absoluta falacia. Eso, pero, eh, el preguntas? cuerpo de la policía local, todos los agentes son absolutamente responsables, profesionales y que actúan por el interés general. Y que por, no hay ni consignas, ni las sabrán, ni nada de Al revés, Justo, exacto vamos, saben, que nos conocen como concejales, son. Además yo, muy muy muy respetuosos no solo con los propios concejales con todo el mundo pero con los propios concejales eh, donde te vean es una exquisitez una educación yo creo que ensañamiento por ella por ser ella Creo que eso son así, así. Y en eso estoy de acuerdo con Ramón. Bien, pues eh, ya sí. tiene un apoyo más la policía no, es, local. Es el cosa, es que no, no el apoyo política. va a ser unánime de toda la ciudadanía, del comportamiento responsable, profesional, exquisito que tienen todos los agentes de la policía local. Por lo tanto, tampoco sabemos muy bien. Sería eh, ella, el tiempo, por eso tendría que ser ella la ella que... ella la, que, la, su versión, la decir, que diera las explicaciones sí. pertinentes. Se la pediremos, se la vamos a pedir sin duda en la próxima entrevista post Eh Ayer mismo usted firmaba la presentación o estaba en la presentación de 25 nuevos agentes de la policía local. ¿Qué va a suponer esta, este refuerzo para la plantilla? Porque hay unidades que no se han puesto en marcha y que ustedes anunciaron. Porque estábamos, estábamos pendientes meses. de la culminación de los procesos selectivos que ya por fin se han podido eh, finalizar y ya con esta incorporación de nuevos agentes vamos a poder poner en marcha la unidad rural de seguridad y también una unidad de mediación y contra los delitos de odio que también va a estar cerca de los vecinos en estos asuntos de mediación que tan importantes son, sobre todo también en los núcleos rurales y estar pendiente también ...a ese repunte que está habiendo, por desgracia... Es ...en a cuanto a los delitos de odio... ...el Ahí repunte es... de los delitos de odio... ...podemos decir, se puede asegurar... ...que hay un repunte por esa agresión... ...homófoba que tuvimos en Elche... Eh, ...el pasado lunes... Eh, ...bueno, el pasado sábado... ...este no, el ...hay ciertos anterior. comportamientos que están en las estadísticas... ...que sin ser alarmante... ...obligan a todos los cuerpos policiales... ...aparte que tenemos una ley específica... ...que mandata a los ayuntamientos... ...de más de 20.000 habitantes a crear estas unidades dentro de sus cuerpos de la policía local, eh, siempre es importante estar vigilantes, estar, estar uh -huh. cerca, vigilar las redes sociales para esos comportamientos que puedan constituirse como posibles delitos de odio y, sobre todo, tener esas unidades de prevención ante estos fusiles. Sin ser alarmante sí que es cierto que hemos tenido este hecho lamentable eh, hace dos semanas en nuestra ciudad y hay que estar eh, muy pendientes y que no se vuelvan a repetir y sobre todo que la justicia actúe con contundencia, como actúa ante cualquier delito penal. Y por último, los, eh, el COVID, eh, estamos, eh, bueno, a final de, de semana las restricciones seguirán levantándose, no sé, le preguntaremos al alcalde que lo tendremos aquí a las diez y media, pero ahora está usted, eh, Ramón, eh, ¿cómo está yendo ...los botellones en Elche... ...porque estamos viendo como en otras ciudades... Eh, ...nos sorprende... Eh, ...la respuesta que están teniendo los jóvenes... ...en los botellones... ...aquí en Elche ¿qué está pasando? Cuando vas a un episodio de normalización... ...se normalizan también los comportamientos y los hábitos... ...y ya estamos teniendo en Elche... ...algún episodio de botellón... El ...Loli por desgracia... ...lo, lo, lo, lo padece lo porque cerca mucho. de su casa... Tiene ...anoche un había un cumpleaños... ...a la una de la mañana cantando cumpleaños feliz, bebiendo, estoy un tiene, poco... Tiene un parque donde habitualmente se reúnen estas personas, pero eh, hay episodios de botellón... Estamos hablando del parque Don Jaime. Pero podemos decir que, no, que, no, son que sí. no son episodios tan lamentables como sí que estamos viendo en otras ciudades. Hemos visto ciudades eh, que de cualquier ideología política... Son, bo porque aquí, son botellones porque pequeños, no son macro botellones. Hemos tenido ciudades de 25 y de mil personas en las playas eh, de personas en eh, botellón auténtico descontrol. Aquí, por suerte, eh, debido al comportamiento cívico de la uh -huh. población y también esa presión de la policía, pues son episodios que vamos a tratar de la medida de lo posible eh, de que no se repitan, pero también cuando van normalizando la vida, se vuelven a normalizar esos hábitos y sobre todo después de 18 meses de restricciones, uh -huh. Y las multas siguen siendo las mismas para los botellones. Más. Ahora hay más. Yo he siendo... visto los decretos ya hay muchísimos. Las mismas, eh, claro. Las son elevadas, ¿no? Multas elevadas. Estamos hablando de 6.000 euros. Pues uh -huh. Le puede caer ah, a un reincidente. Eso ya son macrobotellones. Eh, eh, macrobotellones, organización de eventos ilegales. Vale. Bien, pues, lo dicho, eh, advertencia, la policía se refuerza, eso significa que combate más el, el crimen, los delitos y, por supuesto, los comportamientos incívicos. Muchísimas gracias, Loli, Serna, sé que está mirando el reloj ya, tienen ya, que marcharse, ya que ir, ya. y Ramón Abad también, muchísimas gracias porque hemos llegado a las 10 y 5 minutos de la mañana, damos la bienvenida a los telespectadores que nos están siguiendo a través de la señal de Teleelch estamos en la tertulia política de los martes con la concejal del Partido Popular, Loli Serna y con el, el concejal de Seguridad y miembro del equipo de gobierno Ramón Abad, el socialista Ramón Abad muchísimas gracias a ambos por analizar lo que está ocurriendo en esta ciudad y los problemas de los ciudadanos gracias a ti, gracias, buenos días 101.4 Teleelch Radio Marca